50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Encena, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 5 de abril. El operativo Acercar llega al Club Colonia Orquiza. El dispositivo impulsado por el ANSES realizará mañana a partir de las 9 de la mañana una nueva jornada donde se podrán tratar consultas o gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo, progresar, jubilaciones por tarea de cuidado y asesoramiento en general. Serán las instalaciones del club, ubicado en calle 467, entre 36 y 186. Desde la organización detallaron que el único requisito es ir con el DNI, siendo apto para toda la familia y edades. Jornada de atención médica en el Centro de Salud de Cheverry. Este viernes la Dirección de Salud de la Municipalidad de La Plata realizará controles para la comunidad en el Centro de Salud número 23, ubicado en calles 53 y 229. Según informaron, la jornada se extenderá de 8 de la mañana a 1 de la tarde y se detalló que brindarán control de niños, control odontológico y vacunación de calendario completo. Desde la delegación señalaron que es importante que la comunidad se acerque para realizarse los controles médicos y vacunación para toda la familia un servicio que informa más cerca Se realizará la séptima edición del festival La Plata baila tango. La misma se llevará a cabo en el pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7, y tendrá lugar desde el miércoles 13 al sábado 16 de abril. Este festival es organizado por la Casa del Tango y por la Biblioteca Popular Carlos Gardel. Según expresaron, el festival pretende exponer, potenciar y celebrar el crecimiento que el ambiente del tango ha tenido en la ciudad en los últimos años. Por último, mencionaron que habrá milongas en las que las formaciones de tango más importantes del país se enfrentarán y realizarán un contrapunto. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana.